Joder, la semana pasada estábamos hablando de un planeta así como para irnos de vacaciones que estaba así como a tres mil años luz y ya la resulta que hay seis nuevo... millones. <ríe> sí. que un nuevo estudio, claro, pues eh, dice que hay así como seis mil millones. no sé. mil ah, millones sí. vale, vale, un poquito más todavía seis <ríe> mil vale. millones de planetas como la Tierra eh, solo en nuestra vía láctea.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 aumenta bastante. Claro, claro, que tenemos 6.000 millones entre planetas candidatos, ¿eh? son como nuestro planeta. También, a Tartula, la tarde de esta noche, Josep Gijarro, ¿eh? Joseph muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? 6.000 millones, ¿eh? 6.000 millones, esto parece... Cuando la, se habla la de la cosmos, realidad. de universos se hablan de unas cifras... Bueno, esto que hemos contado antes, ese choque, ahora nos llega el efecto eh, por la luz, eh, pero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 ¿Me estás llamando marciano? No, no, dicho Ajá, muy Murcia, especial, Murcia, no. te estoy llamando gallego. Sí, bueno, somos unas criaturas bastante extrañas, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Vivimos en el fin de la Tierra, o sea que estamos más cerca de saltar y, al espacio. Es verdad, es verdad, y también estabais en la Luna cuando llegó Astron. Evidentemente, con un puesto de pulpa feira. ¡Ay, <risa> ay! Para dar la bienvenida. Jolín, me la agitan de ¿No? la boca. <risa> Oye, Manuel, seis mil millones, ¿eh? ¿eh? Para que algunos eh, digáis que no existe vida en el cosmos.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 Mūsų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 Tenía que tomar mucho colacao Kaukeov para igualar lo que hizo su padre. Su padre construyó cuatro pirámides. Entre Así. ellas la pirámide roja y la pirámide escalonada. De, de, de, sí, sí, sí. O sea, el, el padre de Kaukeov... O sea, le venía el galgo, ¿no? A, absolutamente. Uh -huh. Y cuando Isaac Asimov, en su Historia de la Ciencia, dice de Inhotep que fue el, el hombre que alcanzó como médico, eh, como, como filósofo, que fue incluido en el panteón egipcio como dios de la medicina y lo compara,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 que a lo mejor en tu calendario <risa> nunca se sabe. Es que eh, su, su calendario al final es que todo el mundo muere, porque ¿Qué? los power crops que van sobreviviendo mes a mes <risa> se los carga al siguiente. Oye, yeah. lo voy a poner es calendario <risa> con almadía Rosa Vintosol en Twitter, ¿eh?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 Mūsų mm.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 Y probablemente cometería... No se me arruinan, de... pero Gabilondo fue testigo, ¿eh? Sí, pero una cosa es que seas testigo, otra cosa es que te dediques a investigar. Bueno, y, que, sí, y, claro. y que la líes como la ha liado esta mujer con la información que sacó. Pero claro, toda la... esta Esta entrevista es muy interesante porque ella desnuda un poco sus planteamientos y tienen esa candidez que teníamos todos cuando nos acercamos por primera vez al fenómeno ovni, ¿no? Y quienes ya llevamos muchas décadas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 Fascinante. Una historia que nos ha contado aquí en la Tertulia Zona Cero, Josep Guijarro, Una Tertulia Zona Cero que tiene muchas más informaciones y muchas más eh, noticias. Un día, como ya ha sido importante, el Día del Orgullo, un día en que además de Sirvia contamos una noticia sobre el mundo animal y la homosexualidad.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 qué importa de que sean del mismo sexo o no, y qué importa las razones. El amor, sí. lo importante exacto, es el amor. Exacto, exacto, y el amor eh, no conoce género, no conoce género. Biochip, Josep Guijarro, a ver, ¿qué es esto? No me asustes que la palabra chip me tiene ah. un poquito asustado, ¿eh?, últimamente. No, no, no, la verdad es que es una historia sorprendente, porque <coughs> cuando empezó la, la pandemia de, del coronavirus, del COVID-19,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 En la zona cero vamos a estar unos eh, minutos más en la tertulia zona cero en la Rosa de los Vientos, una hora en la que tenemos eh, también con Laura Falcolara y Cosén del Pasado y también tenemos Mujeres eh, con Historia con Silvia Casasola. Y noticias e informaciones en eh, Mado Martínez, un descubrimiento arqueológico nos eh, sitúa en la época de las Amazonas y nos sitúa y nos dicen que eran auténticas, que no es un mito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 Con Manuel Carvajal, gracias. Gracias. Con Amado Martínez, un abrazo. Un abrazo. Adiós, monstruos. Josef Guijarro, gracias. Muy buenas noches, hasta la próxima.